directa presenta de lo dicho al hecho con Cristina Muñoz. Hola Cristina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida nuevamente. Ah, pues muchas gracias. <risas> buenos días. Pues hoy van mis saludos para María Dolores García Uschel y Lore de la Vega, también para el personal de la mina El Sauzal, especialmente a Felipe Valenzuela Isa, gracias por escribirme. Y pues hoy 1 de diciembre, eh, Estamos regresando, ¿verdad? Perdón por la tardanza. Pues les comparto que la Real Academia Española y la Asociación de Academias de los 22 países que hablamos español presentan la nueva gramática de nuestro idioma. El día 10 de diciembre en España los reyes presidirán la presentación oficial de la nueva gramática, que estará a la venta a partir de este viernes 4 de diciembre. Así que es buen momento para anunciarla, ¿verdad? que a todos los que les interesa la gramática del español. Esta les cuento que es la primera gramática académica desde 1931 y ofrece el resultado de 11 años de trabajo de las 22 academias de la lengua española que aquí fijan la norma lingüística para todos los hispanohablantes. Les explico que la nueva gramática pretende ofrecer un mapa del español en todo el mundo. Se caracteriza por ser una obra colectiva porque ha sido elaborada por las 22 academias de la lengua española y muestra el español de todas las áreas lingüísticas con sus variantes geográficas y sociales. Es panhispánica porque refleja la unidad y la diversidad del español, es descriptiva porque expone las pautas que conforman la estructura del idioma y analiza de forma pormenorizada las propiedades de cada construcción. También es normativa porque recomienda unos usos y desaconseja otros. Es sintética porque conjuga tradición y novedad, presenta una síntesis de todos los estudios clásicos y modernos sobre la gramática del español. Es práctica porque fija un punto de referencia para estudiantes y profesores del español en diversos niveles académicos. También eh se articula en tres partes. eh la primera trae cuestiones generales donde se describen las partes de la gramática, las relaciones entre ellas y las unidades fundamentales del análisis gramatical. Eh estas eh, las partes, pues ya sabemos que son la fonética, la fonología, la morfología y la sintaxis, entonces hace un análisis general. La segunda parte ya trae todo lo de morfología, que analiza la estructura interna de de las palabras. Luego trae la tercera parte que es que la sintaxis, que ese orden, ¿no?, de las palabras. analiza las estructuras que se crean en función de la forma en que se ordenan y combinan las palabras. Así que todos a comprarla <ríe> a partir de este viernes. Efectivamente es una buena oportunidad, todos la podemos comprar entonces y, y son productos que pues no son muy elevados, Cristina. Sí, pues precisamente para adecuarse a las distintas necesidades pues se presenta en tres versiones. Y van a decir, "Oh, está siendo comercial, ¿verdad?" Pero pues es para que aprendamos nuestro idioma. Eh, la nueva gramática de la lengua española recoge el texto completo y detallado. Eh, puede usarse como obra de consulta general y como texto de estudio en el nivel universitario. También hay eh, tres presentaciones, pues. Una es manual porque es un volumen de 750 páginas con su uso didáctico dirigido especialmente a los profesores y estudiantes de español. Eh, también es, eh es básica porque es un volumen de 250 páginas. pensado para el gran público y fácilmente adaptable al ámbito escolar, pues es la que nos dan más barata, ¿no? La que está más chiquita. Muy Pero bien. pues eh, y también ahora pues con la tecnología y todo esto eh el próximo año también va a estar prevista la publicación del tomo de la fonética eh que irá acompañado de un DVD eh como con mu con muestras de la pronunciación del español, ya ven que varios pronunciamos diferente pues según la región. Entonces, el objetivo de las academias es que todos podamos conseguir fácilmente pues esta gramática. Sobre todo los profesores que dan clases de español, Cristina, sería muy importante, ¿no? Pues es importantísimo que nos actualicemos eh lo ese eh, como para los que nuestra herramienta de trabajo es la palabra, ¿verdad? Ya ves que seguimos escuchando, lo escuchamos en el noticiero, que el financía, que el veniste, que el frillazo, que el exacto. incluso a los profesores, así que eh, ya tenemos una herramienta, pues, para aprender más. Y los periodistas también. Claro, todos sí, con más razón, ¿no? La sí. la palabra es nuestra herramienta, así que debemos conocerla. Pues, te doy la bienvenida, Cristina. Todos los martes ahora, un poquito sí, más. Sí, para tiempo. no quedarles mal, pues. Sí. Aquí espero sus preguntas para el próximo martes. Claro que sí. Repetimos tu correo, Cristina. Sí, es Cristina M. Uno cero cero arroba hotmail.com. Te agradezco mucho y te estaremos escuchando el próximo martes y quienes quieran escucharte también lo pueden hacer a través de eh la página de www.lineadirectaportal.com. Muy bien, ahí que me dejen sus preguntas y el próximo martes con mucho gusto las contestamos. Claro que sí, Cristina, muchas gracias. Hasta luego. De lo dicho al hecho con Cristina Muñoz. De lo dicho al hecho con Cristina Muñoz.